La CTA Autónoma rechazó el principio de acuerdo con el FMI o o n d o n e t a r o i n n t e r anunciado c i o a a l n por el gobierno de Alberto Fernández. De este tema vamos a hablar con Luis Tiscorni, a quien es secretario general de la Conado Histórica. ¿Cómo le va Luis? Lautaro lo saluda. Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto. Bueno, ¿por qué decidieron tomar esta determinación o este posicionamiento? Mire, en el caso de la Conado Histórica, desde que se contrajo la deuda por el gobierno de Macri, nosotros dijimos que era una deuda. claramente ilegítima fraudulenta ahora se dijo públicamente ya en estos meses de debate el propio fondo monetario reconoce digo funcionario de esa época no、uh -huh. que era una medida política tomada para expensas del gobierno norteamericano en ese momento para salvar al gobierno de macri ante las inminentes elecciones este Imagínese, ese acuerdo implicaba que este año se paguen 19 mil millones de dólares, una locura.、Uh -huh. en ese, desde ese tiempo siempre dijo nuestra Federación, se debe suspender el pago de la deuda, investigar, ver qué es lo que es legítimo y qué es lo que no es legítimo, este, y mientras tanto eh, eh, suspender el pago. Es claramente una estafa, si lo、uh -huh. e l propio presidente de la Nación dijo que estábamos frente a una de las maniobras fraudulentas más grandes. Desde, ese, desde, ese, desde esa historia, digamos, de cómo concebimos el tema, es que ahora vemos que este acuerdo reconoce justamente lo que es una deuda fraudulenta, nos parece que es incorrecto, y, y después este, genera una situación de、eh, compromisos con el FMI que van a implicar muy probablemente sufrimientos para las mayorías sociales.、Eh... El compromiso de De llegar al déficit cero 2025,、eh, evaluaciones trimestrales, que prácticamente es una fiscalización cada tres meses, esa sí es una espada de Damocles del Fondo Monetario por los próximos dos años y medio. Bueno, eso es muy, muy preocupante. Eh, Luis, eh, otros sectores del de,、mm, sindicalismo, estoy viendo a Hugo Yasky, a la CTA de los Trabajadores, han apoyado. este acuerdo. ¿Por qué piensa que、eh, dentro del movimiento obrero、eh, ha ocurrido esto? Bueno, obviamente están, hay, hay posicionamientos políticos de las conducciones, eso es así, y después, bueno, hay debate y este,、eh, análisis distintos acerca de qué es lo que su puede suceder. Yo lo escuché incluso a Jasky en un programa de televisión ayer o a n t e e ayer. Él decía, bueno, ahora en las paritarias se va a ver si es verdad o no. que va a haber ajuste. n O O sea, el tema es el ajuste. Y Imagínense, nosotros somos estatales, los docentes universitarios dependemos de nación, somos 200.000 docentes, 40.000 o 50.000 no docentes, dependemos del presupuesto de la nación. Nosotros ya perdimos en estos dos años, ¿eh? además de la pérdida de Macri, pero en estos dos años, 2020 y 2021, 1 q u e pasó? Perdimos entre un 15 y un 20% del poder adquisitivo de nuestro salario. s s Y no había acuerdo del fondo, entonces estamos muy preocupados. Efectivamente, ahora en la paritaria vamos a ver cómo se expresa eso o cómo se refleja. Nosotros por eso decimos, vamos, más allá de toda esta discusión y de qué es lo que vaya a suceder, porque va a terminar resolviendo el Congreso, es nosotros sí advertimos, como representante de la docencia universitaria, que vamos a rechazar cualquier ajuste sobre nuestros salarios, sobre el presupuesto universitario, sobre nuestras condiciones laborales. Ese es el peligro y el temor. Hay una discusión entre esta amenaza del cuco, no pagar es peor, o al revés, pagar es peor. Bueno, eso lo dirá la realidad. Nosotros sí decimos, no nos parece correcto el camino, no nos parece que haya sido una buena estrategia, en esto hay muchos que opinan, Haber llegado a esta situación donde está prácticamente el gobierno acorralado a expensas del Fondo Monetario. Digamos,、eh. La estrategia general digo, de, de discusión. n o Porque si no, siempre se está entre la opción de elegir como si uno estuviera frente a cuatro matones que le dicen o te matamos o te rompemos las piernas, elegí.、Uh -huh. Bueno, si llegaste a esa situación de acorralamiento. Es un error también haber llegado a esa situación. ¿Entienden ustedes? Ahora, el punto es que no haya ajustes sobre los, las mayorías sociales. Y si, y si van a resolver algo, que sea sobre aquellos que se han enriquecido durante todos estos años. Bien. Eh, Luis, eh, como dirigente de los docentes universitarios, tengo que consultarle por la apertura de paritarias. Aquí en la provincia de La Pampa están reclamando justamente que se reabra la instancia de negociación. Con、eh, la universidad para tratar bueno, varios temas: régimen de licencias, la afiliación a la caja complementaria, la creación de una mesa de seguridad y higiene y un bono por material de trabajo.、Eh, esto se está dando en todas las universidades. ¿Cómo están los docentes universitarios hoy? Mire, la cuestión, como federación, hay dos cuestiones que son centrales nuestras ahora: uno, lo salarial. Y otra, las condiciones del retorno a la presencialidad, porque se va a volver y estamos de acuerdo con que se vuelva la presencialidad, pero tiene que ser teniendo todos los cuidados para que no se malogre todo el esfuerzo que estamos haciendo en contra de la pandemia. Entonces, esos requisitos, ya, a, ayer hablamos a la Secretaría de Políticas Universitarias, queremos una reunión nacional donde tratemos esto con los rectores, con las autoridades de salud de nación, o sea, cómo hacemos para que el retorno a la presencialidad Este, no implique retroceder en la lucha contra la pandemia ni perjudicar la salud de docentes o estudiantes. Ese es un punto. En lo salarial, le, le, le pedimos a la Secretaría de Políticas Necesitarias ahora que se haga la reunión de la cláusula de revisión, porque nuestra paritaria a,、eh, termina este, en marzo. ahora en febrero,、claro. o sea, es a marzo,、sí. tenemos una cláusula de revisión en febrero para cerrar la paritaria 2021. Entonces ahí nosotros lo que l planteo es, queremos quedar varios puntos arriba de la inflación. Ayer cerró la de estatales ¿no? nacionales, que dice que quedaron 54% contra una inflación de 50,9%. Bien, mínimo eso. Para cerrar 2021, si ya se acordó con estatales nacionales, no debería haber problemas, y esto lo digo entre comillas, porque el bono de 20.000 pesos que se cobró a los estatales nacionales en diciembre, a los docentes universitarios nos dejaron afuera. Por eso digo, no debería haber problemas en esto. Y paritaria 2022, el punto es que tenemos que no s o l o digamos, no perder con la inflación, que va a ser un gran desafío, sino tenemos que recuperar, porque le, le vuelvo a decir, en 2020 nosotros perdimos y ya estaba el gobierno de Alberto Fernández, perdimos entre un 15 y un 20% del poder adquisitivo de nuestro salario. s s、uh -huh. En eso hubo un trato muy duro con nosotros, la docencia universitaria. En otros sectores del Estado no, ¿eh? en otros sectores del Estado se fue mejor. A nosotros no nos trataron del todo bien. Por lo tanto, la p a r i t a r i a 2022 es recuperar un poco los salarios, porque están muy malos, están muy mal los salarios de la docencia universitaria. Esa va a ser la discusión de marzo. Bien. Eh, Luis, última pregunta. Algunas universidades nacionales han anunciado que van a implementar el pase sanitario. ¿Qué es lo que usted piensa que deberían hacer el resto de las universidades o qué es lo que piensa usted que debería hacerse para que el retorno a las aulas, a las clases, sea de manera segura? Bien, por un lado, parece ser que no e s t a n así: que pusieron el pase sanitario. Digo esto porque me llegó justo ayer la información de algunos rectores y me dicen, no, no es verdad. Este, en el caso de una universidad, no me acuerdo si la matanza o no,、uh -huh. pidieron que en la inscripción a las materias se presente el certificado de vacunación, que no es lo mismo que el pase sanitario. ¿no? Eh, lo del pase sanitario es un problema operativo también, porque ¿qué significaría? Que en la puerta de cada aula tenemos que poner una persona que le controle a cada uno de los estudiantes si tiene o no tiene eso. Es operativamente muy difícil y hasta puede haber algunos reclamos de tipo legal porque la vacunación todavía no es obligatoria. En términos generales, yo soy de la opinión de que la vacunación debe ser obligatoria y es una decisión que tiene que tomar el gobierno nacional.、Uh -huh. Y punto, ahí ya es otro, otro nivel. En relación a、eh, qué hacer ahora en estas circunstancias, bueno, en primer lugar,、eh, digamos, medidas mínimas de、eh, bar fijo, ventilación en las aulas, aquellas aulas que no tengan ventilación hay que tener mucho cuidado y no ser usadas o ver cómo se resuelve ese tema, o sea, acomodar todo lo posible eso, algunas reglas mínimas en aquellos cursos que son muy, muy numerosos, porque hay una heterogeneidad muy grande en las universidades, digo, esas aulas donde antes veíamos 400 estudiantes en una u l a que t r a b a n 200, bueno, eso no se puede hacer ahora, eso sería una irresponsabilidad muy grande. Por lo tanto, ahí el punto central es que en cada universidad, y le reclamamos al Ministerio, se constituyan las paritarias de condiciones de medio ambiente y seguridad, o higiene y seguridad, para discutir en concreto, ver las condiciones, porque eso es cada carrera, cada materia, la variación es muy, muy grande. Pero hay que volver a la presencialidad, barbijos, ventilación son las medidas básicas, y una gran campaña para la vacunación de los que falte. n Por suerte, la gran mayoría ya está vacunada. Bueno, algunos puede ser que no. Bueno, gran campaña interna. Incluso en algunos casos se dijo, habría que ver si se puede organizar, porque en las universidades son instituciones de miles y muy grandes, vacunatorios en las instalaciones de la universidad. De manera que ligado a la campaña, con vacunatorios a la mano, bueno, el que no esté vacunado, que se vacune. Perfecto. Luis t i s c o r n i a secretario de la Conado Histórica, lo saludamos desde acá. No, por favor, muchas gracias a u s t e d s a l u d o